Oh, aleluya, Señor. No hay mayor gozo, Señor, que estar en tu presencia. Ahora nosotros conocemos tu gloria, tu presencia. Y es que aquel que entra a tu presencia no puede salir igual. Aquel que toca a tu presencia, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Es imposible que aquel que se acerque a la presencia de Dios, es imposible que salga igual. Porque la adoración no es un montón de cantos en orden alfabético o en orden de ritmo. La adoración es entrar y tocar el corazón, la presencia de Dios. Y cuando tú y yo tocamos su presencia, empezamos a s e r Como Él, mientras más tiempo tú y yo estemos en Su presencia, más nos pareceremos a Él. Así que cierra tus ojos un momento y levanta tus manos, estamos en Su presencia.